Estoy viendo el objeto en 237 en el horizonte. ¿Qué tienen ustedes en el radar? Capitán, aquí combate. No hay nada en 237. Lo estoy viendo yo mismo. Radar 237. ¿Tienes algo? En proceso. Negativo, señor. Está despejado. No hay nada. Lo tengo, señor. En mi cámara. ¿Qué es? No lo sé. ¿Es algún tipo de ejercicio? No. Es raro, tío. Es que podría ser algún tipo de ejercicio sorpresa super secreto de la marinada. Porque de ser así han ido demasiado lejos. Son extraterrestres.、Oh, ¿Quieres callarte? 11 de noviembre de 1979. Un avión. Tres personas en cabina. 109 pasajeros. Son las 23 horas y 10 minutos de la noche. A partir de este momento, nada será igual para el JK-297. A la izquierda del aparato, unas luces rojas se acercan peligrosamente. La incertidumbre se adueña de la cabina. Comienzan los diálogos con torre de control. ¿Perdona, ¿talla 97? Talla 97, dígame. ¿Confimos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297 en negativo, no hay traje nocificado. Las luces comienzan su particular juego y la situación se vuelve insostenible. Tenemos d o s señales de luces rojas, como ahora unas tres millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas tres millas a la izquierda de su posición a d e l a n t e a f i r m a t i v o TAE 297, r e c i b d o gracias. Sí, cuando pueda me i o r e usted sobre ese tráfico.、E、297, no tenemos información de ningún tráfico p r o c e d e n d o en esa ruta.、Este、es t e el único que concede Ibis Alicante. Los radares no detectan nada, pero ese objeto se acerca en rumbo a colisión.、E、297, incrementa el r a i e de... Cada vez más. Tras largos minutos de estrés, el Supercarabel decide variar el rumbo y tomar tierra en el aeropuerto de Manises. Desde allí, sus empleados, provistos de prismáticos, siguen el desarrollo de los acontecimientos. Tercera, Tarego 97, te pongo rumbo a Valencia. Mientras tanto, un f 1 despega en busca de lo imposible, Aviones,、Ovnis. Militares, Políticos. Persecuciones. Desclasificaciones. Bienvenidos a la lupa. Treinta y tres años después, reabrimos el expediente Manises. Esta noche contamos con la presencia de tres invitados. Albert, codirector del programa Visión Alternativa. v i t o a Edhan Campos, piloto de líneas aéreas en activo y director del programa El Vórtice. Josep b i n g u i j a r r o periodista y escritor sobradamente conocido por todos vosotros. Josep b i n g u i j a r r o buenas noches, bienvenido a la Lupa, gracias por acompañarnos. Hola, Muy buenas noches. Mitoa Edgar, piloto en activo,、eh, buenas noches, gracias por estar esta noche en la Lupa con nosotros. Hola, muy buenas noches. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.、Eh, Albert, compañero, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en este tema tan interesante que vamos a tratar hoy. Sí, la verdad es que me gusta y creo que hoy tenemos la oportunidad, que yo no sé si se ha producido, de tener a un piloto que no es muy seguidor de, de estos temas de la ufología, pero que nos puede aportar una visión imparcial de todo lo que ha ocurrido. En este tipo de fenómenos. Efectivamente, y además, junto con Yuse, que fue el periodista encargado de, de investigar el, el caso Manises, que 33 años después todavía nos sigue haciendo muchísimas preguntas. Sí, efectivamente, intentaremos aportar algo de luz a este asunto del, del OVNI de Manises. g、eh, o s e p p e 33 años después de, del incidente ONI, v que quizás fue, no sé, el caso perfecto en, en España y en Europa, ¿lo podemos catalogar así como, como el caso perfecto? Bueno, no sé si es el caso perfecto, pero desde luego es uno de los incidentes más notables que han tenido lugar en el mundo. Que yo sepa, solamente han habido dos incidentes que hayan llevado consigo. El aterrizaje, vamos a llamarle de emergencia,、eh, por parte de un avión comercial. El, el uno tuvo lugar en España, el primero y más emblemático de todos, y el segundo fue en San Carlos de Bariloche, en Argentina.、Eh, en ambos casos, eh, el, el, eh, ...digamos, la, la secuencia de los hechos pues, empezó con un simple avistamiento OVNI, un poco lo de simple, muy entre comillas, porque. Eh, lo hago pensando en que se trata de un fenómeno altamente popular, pero como seguramente tendremos oportunidad de, de comprobar a lo largo de la conversación, los ovnis tuvieron su, su momento de gloria, luego parece que se despidieron. De nuestro espacio aéreo, cuando digo del nuestro, me refiero al de todo el planeta, y luego han, han, han vuelto con un modus operandi relativamente distinto, ¿no? y con lo cual, como ufólogo, como investigador de este tema, me planteo si estamos ante el, el, la misma etiología del fenómeno que entonces. Pero bueno, por remitirme a tu pregunta, en efecto, el caso Manises. Eh, puede considerarse un caso perfecto. Este tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979, cuando un supercarabel de la desaparecida compañía TAE, Transportes Aéreos y Enlaces, que llevaba ya un considerable retraso、eh, en su plan de vuelo, había hecho escala eh, en eh, el aeropuerto de Son San Juan y, y después de su segundo despegue, ya con destino a. a La isla de Tenerife, pues、eh, podríamos decir que, que, el, que la gente que iba en su interior, en lugar de comerse el típico mojopicón, pues tuvo que comerse el no menos típico paella valenciana. Habida cuenta de que, de que cuatro minutos y pico después de haber iniciado、eh, su, su secuencia de ascenso, tuvieron. Una orden del control de Barcelona en e l que se les pedía que. Estuvieran alerta porque había una, una señal de emergencia, una señal en 121.5. Ellos atenuaron las luces de cabina, prestaron atención al firmamento. La señal de emergencia podía ser de un avión, como podía ser de un barco en dificultades. Y fue entonces cuando tuvieron oportunidad de ver dos luces rojas s i t u a d o s a la izquierda de su posición. Que después de reportar a su control de tráfico aéreo si había algún otro tráfico procediendo en esa ruta, pues les obtuvieron como respuesta que eran ellos los únicos que estaban、eh, en, en la línea Ibiza-Alicante y que querían más información. Después de una secuencia realmente increíble en la que el、eh, objeto va jugando,、eh, colocándose a un lado, al otro,、eh, l e r d o de tejado, un hombre con 28.000 horas de vuelo,、eh, se ve o Obligado a hacer varias maniobras para intentar p、pues, u evadir s e ese tráfico,、pues、el, ese ovni, ese no identificado, finalmente es objeto de, de, de, o la causa, por así decirlo, de ese aterrizaje de emergencia en, en Valencia. Y por si fuera poco,、eh, Lo que se requiere a partir de entonces es que un interceptor de la defensa, un caza o un avión militar, despegue de la base de los Llanos en Albacete y persiga durante prácticamente hora y media a este presunto OVNI hasta que finalmente, bueno, cansado,、eh, tiene que volver a la base. Cuando ya el, el objeto desaparece a una velocidad increíble. El episodio es realmente sensacional, tiene todos los ingredientes. Eh, aparecen eh, posteriormente, eh, en, en este caso, una l i m u s í n que requerirá los、eh, negativos que un. Que un individuo, que un sujeto, un contactado en Mallorca había conseguido realizar de ese objeto saliendo del mar en Soller.、Eh, tendríamos una inter interpelación parlamentaria del entonces diputado Enrique Mújica、eh, solicitando información al gobierno, que es la única en todos los años de democracia que ha permanecido sin respuesta hasta el día de hoy. Y, y bueno, y la intervención de investigadores privados.、Eh, también militares、eh, que tomaron cartas en el asunto. Y que 33 años después、eh, sabemos hoy en día, gracias al proceso de desclasificación que se inició en 1992, pues que sería considerado como un caso inexplicable. Si bien los investigadores civiles involucrados en el caso llegaron a una conclusión completamente distinta a la del juez de información, ya fallecido el instructor、uh, Capitán Moreno,、eh, y es que nada menos que habían estado persiguiendo las uh, luces, uh, en este caso a los mecheros, a las llamas del. Las refinerías situadas en Escombreras, en Cartagena. ¿Parcelona, cae 297? Cae 297, fíjame. e c o n f i r m o s que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de、uh, luces rojas, unas, ahora a unas tres millas a las diez de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las diez de la posición, a unas tres millas a la izquierda de su posición ahora.、Sí. Afirmativo. Para、vale, el 297, Rafael, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. Los navecitos no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta.、Este、es usted el único que procede i b i z a a l o i c a sea, n ¿no? t e Muchas gracias. Es posible ese tráfico. Y t e los navecitos. Me c o n f i r m a las luces: están en el mar o están en el aire. Repite, por favor. e La v i ó n es un tráfico y está aproximadamente en los del poradero. ¿no、estamos viendo. No tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, e TAD 297, he incrementado el r a t d de ascenso de, a la actividad. Parece 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, e TAD 297, pongo rumbo a Valencia. TAD 297, recibida TAD 297, oye, p a c i a frecuencia 3365 TAD 297 TAD 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? ¿Usted ahora mismo estoy ahora, 290, mantengo la 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si、sí, es posible, e sin información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado, un m o n t ó n ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con d e f e n s a por、pues, si sale a d g o De acuerdo, ahora mantenga el color 90, me voy al borde de Valencia. Recibido, nosotros hemos puesto el primario a ver si l o c a l i z a m o s algún tráfico y no nos sale nada.、Eh, notifique, mientras sea posible, la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 9,90 el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 2,80 de l nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. o c o m b o valencia ahora está? El 2,97.、30. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. Si v e s Ibiza, sí. No lo vemos nada. Sí, vale.、Eh, está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado. Y entonces, pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor. No.、Vale. ¿De acuerdo Valencia qué hora m a s a menos? Pásame los a Carabel de、sí. Palma a Eco Golf de Golf. Charlie r s r o l t i o s c a e s t i m a a los.、Uh, en o c h o m i n u t o s p a r a qué nivel lo quieren? d e s c i e n d e para uno cinco c e r o v a l e inicialmente descienda a nivel dos c i n c Ok, cero. llegando a dos cero, a 250 con cero c o el tráfico a la vista, lo estoy, dejando, lo estoy rebasando ahora. Está a menos de media mil. p r e c i a l a qué distancia está de Valencia? 65 millas. ¿35? 656, 4 horas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espanto y no c a d navío s n a d a aquí. Sí, ahora lo tenemos debajo de esta s o n a no s roja, s y no sigue ahora a a n z a n d o pero ya vamos antes a nuestra izquierda. Hacia unas c o s i 6 millas y luego nos va siguiendo. Vamos, son 12 abajas. Ahora t e n e m o de base nos sigue. Vale, vale.、Eh, 297, Adelante, a o e Sale 297, Bertrana. Adelante, Bertrana, para 297. Sigue viendo el tráfico. Es afirmativo. Está bajando ahora más y lo tenemos detrás de nuestra luz de la izquierda. Gracias,、vale, gente. A ver, ¿lo hay aquí? ¿Qué ha pasado con el hombre este? Pues no, la es que está aquí a 20 millas de baliza y que. Continúa con el objeto. Que continúa con las dos luces rojas a la izquierda. Continúa c que a la d e y es verdad. Que lo estamos viendo con los climáticos, ¿sabes? ¿eh? ¿Y lo veis, lo, lo veis vosotros? Sí, que no, es cachote, que, que tiene un tío al lado. Que tiene un tío al lado, eh. Sí, era base y a no, no no no si... más la b a s c í a n a por eso hacía marcha. Sí, r a m s a los mirar ya ahora. A ver si s a l o n miráis. Hostia. A ver si sale. Vale, corto el s a t o vale. vale. Ten cuidado que no hay más las a d r n c i a Oye, ¿dónde está el Unimaker 801? El 801, 801 es 10x1. Oye, otra cosa, e s t á e S está e c o n t i g o tú lo ves e n e l r a d a r ahora. ¿sí? sí, sí. ¿Qué quiere? Está, mira, está a 20, 19 m i l a s de v a l e n c i a en el radial 120, 125. Oye, ¿el putito es e que le sigue lo 19 o no? No, no, no, es imposible, no lo hemos podido ver. Así se ha visto, ¿no? sí que se ha visto un poquito así, con los climáticos, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, con los climáticos se ha leído a la, la terraza y se viene. Sí, oye, el Unimaker la 899 que lo tiene. Que yo lo abordo? ¿El Acaba de pasar Victorio ahora. ¿Te gusta uno ya para abajo? Sí, bueno, pues e s t á n d s e l o a. No te ha llamado aquí, ¿eh? No, no, no. No te ha llamado, vale. Oye, ¿qué? Ustedes no tienen una vez de semana, ¿eh? Ustedes t á l l e d a r o n a nivel de distancia. Oye, ¿qué p a s a con el Tai? El t i está perdiendo u o c o de chile aquí en la b a l i z a y ya se quedará aquí de momento. ¿Y、si、le continúan los jefes detrás? Sí, exactamente a las 21, 22, mejor de perseguir, bloquea prácticamente sobre la b a l i z a de v a l e n c i a Vale, gracias. Mi t o a tú como piloto, después de, de escuchar、eh, la explicación de, de Jose Guijarro sobre el caso Manises, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Sé que te bueno, has informado sobre el caso y b u e nos n o gustaría escucharte qué, qué opinas.、Bajo. Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que soy bastante escéptico con, con OVNIS y, sobre todo, bueno, ovnis,、eh, objetos no identificados, pero que además sean de procedencia extraterrestre. ¿no? Para mí, realmente nunca me he preocupado de estos temas. Me preocupan, me preocupan más otros temas y, y, y, y no le he prestado atención a, a esto hasta que. hasta que me mandasteis、eh, la información y yo luego he empezado a, a, bueno,、pues、a investigar un poco, a escarbar. Y ha habido dos cosas que me han dejado absolutamente impresionado.、Eh, realmente tampoco le voy a dar más vueltas、eh, a la cabeza, ¿sabes lo que te iba a decir? O sea, tampoco me voy a poner ahora a, a intentar encontrar un ovni,、eh, o v n i o mantener eh, eh, comunicación con, con un ente extraterrestre. n o Pero hay dos cosas que son、eh, absolutamente. inapelables en este caso. ¿Eh? Una son、eh, todos los datos que se han recogido y testimonios de gente muy preparada、uh, y de gente cualificada que, bueno,、pues、que, que, han, que han observado, que han visto、eh, lo que pasó, y para empezar con la tripulación del vuelo, ¿no? y、uh, del TAE de 109, y、eh, luego la manera en la cual toda esta información. Eh, se, desclasific se desclasifica. Básicamente, cómo se le intenta dar una explicación a todo esto. Si eres piloto, si trabajas como profesional, eh, eh, bueno pues volando todos los días y además haces esa ruta, porque precisamente eh, eh, yo he volado bastantes, por ejemplo,、eh, Mallorca-Alicantes o, o, o Menorca-Valencia, etcétera, sabes perfectamente e cuando yo empecé a escuchar la grabación de ATC, del control de. De、uh, tránsito aéreo, de los controladores, podía ver eh, eh, segundo a segundo y minuto a minuto seguir todas las incidencias y toda la conversación que mantienen los controladores en tierra con el vuelo. Y puedes ver perfectamente, o sea, es decir, yo estaba visualizando incluso. Cómo pasaban por encima de Ibiza, cómo luego viraban a la derecha para irse hacia Manises, etc. ¿no? Entonces, claro, te deja impresionado el hecho de que tú estás todos los días、eh, teniendo comunicaciones, por supuesto, y siendo controlado por esos controladores y sabes la preparación técnica que tienen que tener y, evidentemente, sabes que la gente no va ni borracha ni drogada a trabajar. Y luego,、eh, bueno, pues todo, toda la serie de maniobras que hace el, el Erdo de Tejada para evitar esas luces que está viendo. Que es absolutamente alucinante, porque vas siguiendo la, la, la, la, las transmisiones y vas viendo cómo él sube en un momento dado esas luces. Pregunta al control de tráfico aéreo, como haría cualquier piloto, ¿no? si tiene un tráfico cerca de él. El, los controladores le dicen que no, después ya de estar alerta de que había una señal o una posible señal en, en, en 121.5, que es la, la frecuencia de emergencia, y entonces empieza a ver cómo esas, esas luces se acercan. ¿eh? Y、uh, no solo eso, sino que es que él empieza a, a, a tomar medidas, evidentemente, para evitar la colisión con ese tráfico. Entonces, ves cómo inicialmente sube de 25.000 pies a 28.000 pies, básicamente se lo hace en, en 30, 40 segundos, es decir, le pega un, un, un empujón a la palanca para subir, ganar altura. Él también va contando cómo cambia los rumbos para evitar a ese objeto que se acerca, y son dos luces que él decididamente las ve, las puede observar y las está identificando. Lo alucinante de esto es que él no va solo en la cabina. O sea, Si e a s tú dijeses esto lo ha visto un tipo solo, ¿no? eh, eh, perdido en un monte, bueno, pues yo seguramente pensaría que ha estado borracho o drogándose. n o Pero claro, va en una cabina de un avión, va con 109 personas,、eh, va en un vuelo、eh, que tiene un destino muy claro. Y va con otras dos personas en esa cabina. Va con un copiloto y, y con un mecánico de vuelo. Entonces, el que un comandante decida desviar un vuelo y tomar las medidas que estaba tomi tomando de, de, de variar altitud y rumbo para después desviarse a Valencia, porque ve dos luces,、um, con las explicaciones normales estas que se dan, ¿verdad? De que no, es que ha visto las luces de escombreras. Bueno,、uh -huh. perdona que te diga, pero ahí no va una sola persona en la cabina. Ahí van tres. Entonces, lo normal es cuando tú ves algo que no puedes identificar, lo primero que haces es decirle al compañero, oye, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y te dice, pues sí. Bueno, pues oye, vamos a hacer algo para evitarlo. Y lo siguiente es preguntarle al control de tráfico aéreo, oye,、eh, da m e información de algo que estoy viendo. Entonces, esto, <risa> quiero decirte, un, un, una ilusión óptica, que para eso también estamos entrenados,、eh, no causa el desvío de un avión en su ruta. Con maniobras previas de cambio de, de rumbo y cambio de altitud, con lo cual lo normal es que el, esa ilusión óptica desapareciese, y esas luces no te siguen hasta Valencia, donde vas a aterrizar y donde resulta que un controlador relatando eh, eh, en la torre de control que está viendo con los prismáticos, como, el,、eh, como además estando la posición del avión. Ya te digo, todo esto a mí me ha dejado bastante. Sí, si me permites, a mí me gustaría añadir en este punto algo importante, porque en Valencia no solamente es un controlador, son 50 los testigos terrestres,、eh, entre ellos el, el que después, por azar o, o no tan azar, sería el juez informador del, del, del incidente, es decir, el propio Capitán Moreno,、Ajá. que es. El que elabora el informe para la defensa estaba de guardia ese día en Manises y él mismo tiene oportunidad de, de ver ese, ese objeto, algo que él no señala en su informe. Pero que quienes hemos tenido oportunidad de conversar con él antes de su fallecimiento, pues、eh, sabemos de todas, todas. Como lo vio el propio director del aeropuerto, don Miguel Morlán, quien además me añadía un, una, un, una anécdota、eh, ciertamente singular, y es que los controladores de pista abrieron las luces al presunto objeto no identificado, creyendo que se trataba del, del TAE-297, que ya estaba. Llegando a Valencia. Es decir, había una cierta sensación de pánico, esta es、eh, innegable, y todo el mundo en aquella época en que los o v n i s estaban、eh, ocupando los periódicos casi tanto como ahora los políticos, los políticos en corrupción, pues、eh, había una, una, cierta, una cierta expectación. Esto es innegable, pero también es innegable. Eh, como ahora mismo estaba indicando、eh, este, este piloto,、eh, que, que ciertamente se tomaron las medidas oportunas para tratar de identificar ese tráfico. Y para mí、eh, es especialmente significativo señalar dos cosas. Primera, que el、eh, radar de, de control aéreo de Barcelona no tenía posibilidad de、eh, percibir ese eco extraño. Primero, porque. Eh, los radares、eh, lo que hacen es captar una baliza que llevan los aviones, y esto lo podría explicar mucho mejor vuestro invitado. Eh, lo que se llama un radar de colaboración o radar colaborador. Es solamente el radar primario, el radar de Pegaso, el radar、eh, en este caso militar, quien tiene la capacidad de observación de esos radars, y, de esos ecos, perdón. Y、mm, es curioso señalar aquí, porque hubo un debate en su época acerca de si hubo o no hubo eco,、eh, es que para que haya un s c r a m b l e Es necesario que ese eco sea señalado y, si uno se lee el informe oficial, verá que a 9.000 metros de altura se llega a percibir Un extraño eco, que no logran identificar y, que por lo, y además no, no está durante toda la traza, con lo cual、eh, se piensa si ha podido ser un fallo electrónico o no, pero en cualquier caso sí propicia la salida del、eh, caza-interceptor de la defensa. Y el otro asunto que cabe también、eh, o tiene su importancia es qué le sucede a Fernando Cámara, al, al capitán por entonces del Ejército del Aire, cuando se monta a bordo de su、mm, f 1 uno、eh, Para dar caza a este objeto no identificado. Él no tiene ninguna、eh, información hasta que no está en pleno vuelo. Es entonces cuando se le informa vía radio que tiene que ir a interceptar a un objeto no identificado. Y lo primero que、eh, dice en ese. Tono tan,、uh, tan militar o tan castrense. Es, bueno, y cuando lo tengo, ¿qué hago? Lo he hecho de España. Él iba equipado, <risas>、eh, él iba equipado con un, unos misiles que se guiaban por calor、eh, y v、mm, tiene un contacto visual con el objeto cuando se encuentra en la vertical de, de Sagunto. Momento en el que él pide.、Eh, Autorización para poder、eh, colocar su avión en, en, en m a c h 2, es decir, superar la velocidad del, del sonido, un, una medida a la que tiene que estar autorizado, porque si no se producen esas explosiones que la, que la gente pues, puede llevar al, al pánico. ¿no? Se le autoriza、eh, y es en aquel momento cuando él puede divisar forma a ese objeto, una especie de. Eh, diablo para, para entendernos. ¿eh? Un, eh... Eh, esa sería la forma que tendría ese. tamaño de un yumbo, ¿no? Y usted incluso de, se l l e decir de tamaño d de Lo de los tamaños, y esto también os lo podrá contar mejor el piloto que yo, es muy difícil de establecer cuando no tienes、eh, un, un, un tema de comparación, una referencia.、Eh. Por lo tanto, yo ahí le pongo, soy igual de escéptico、eh, que, que todos vosotros con respecto al tema de los tamaños. Pero sí es cierto que cuando él se aproxima, entonces、eh, se le p o n en. Marcha un dispositivo que tiene el avión denominado blocaje, es una lucecita acompañada de un pitido, que lo que está indicando es que está siendo encañonado por un láser enemigo. ¿eh? Y lo que hace、eh, habitualmente cualquier persona entrenada para eso es hacer una maniobra de evasión para salirse de、eh, ese eventual.、Eh, La ser que le está encañonando. Evidentemente, él entiende que es algo hostil y lo que hace es armar sus misiles con el propósito de dar...、Eh, hacer blanco sobre aquel misterioso objeto. Pero él asegura que no había fuente de calor、eh, delante suya. Es decir, que, y ahí entramos en lo extraterrestre o no extraterrestre, para Fernando Cámara, el ingenio que tenía allí desafiaba en cualquier caso. La tecnología punta del momento, que era su Mirage F1.、Eh, y bueno, y hasta ahí puedo leer. Yo fui el que estaba durmiendo、eh, como un bendito en lo que le ocurría estas cosas al comandante Lerdo de Tejada. a u n q u e nosotros en, en Albacete、eh, estábamos en situación de 5 minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan. Una sirena, que es el Scramble, en 15 minutos se n e c e s i t a en el aire. El, cuando te toca un Scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas, y entonces te da el control militar de la defensa, te da unos, un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio. Y, y entonces me dirigieron hacia Valencia, pero no me dirigieron hacia un blanco determinado, porque verdaderamente no lo tenían en el radar. Te subes al avión, te quitas las legañas, desembarcha el motor y despega. s Entonces, el, inmediatamente después del d e s p e g u e pasas al control militar de la defensa. Y entonces, fue el que me, me dijo: Pues que en vez de darme los datos c s í q u i c o s de un s c r a m b l e que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir. Dice: Mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Yo, estaba allá a al d o sabíamos c o n o c i d o s、si、u b e a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco qué es lo que había ocurrido. Dice: Vamos a entrar allá, porque、bueno, han decidido bueno pues mandar un casa para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra.、Eh, pues hay. Una luz o algo que está en la vertical de, del campo y otra hacia la zona del puerto. Eso es lo que me comentaron que había este. Entonces me dirigí allí hacia Valencia, subí a una altura de crucero cómoda para nosotros, pues eran 35 mil pies, una velocidad de.9 de max, que es un crucero económico. Y entonces, bueno, pues la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, de que todo funcionaba perfectamente, y a la gente está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues, en, en 8 o 10 minutos, en donde ya estaba sobre la vertical de Valencia. El... Antes de llegar con el alcance de radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas,、eh, empecé a barrer la zona aquella, Y no se veía nada. Ya me lo imaginaba p que de hecho en el, en, no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, pues estuve p r allí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es tal, chafijo, pues, pues esa cosa. ¿eh? Así que decidí pues,、eh, descender un poco a un nivel más bajo, bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura, 20.000 pies,、eh, sí vi lo que parecía pues, una luz roja. En lo que me parecía encima, más o menos de la pista. Una luz roja fija, en r un momento rara, y acercándome y tal. Entonces yo lo comenté y dije: Pues sí, sí, eso es lo que está n viendo una luz roja y tal. Me r a dos veces y media la velocidad del sonido. Seguía a la misma velocidad, punto nueve, toda vez que, que para pasar la velocidad del sonido, pues. Hay que reunir unas condiciones especiales para no、eh, provocar el van que no afecte a la población. O sea, ahí llegué hacia donde, digamos, hacia Valencia, y claro, es que se tarda más en contar de lo que Y entonces el, el, yo estaba viendo esa luz, pero en el radar no veía nada, llevaba conectados los misiles infrarrojos. Entonces, por ver si daba también,、eh, no daba ninguna señal infrarroja. El,、eh, como me parecía que estaba muy cerca, s o b r e t o d o porque、eh, el control de, de, de la defensa estaba en contacto con la base y ellos estaban viendo la luz en la vertical. Yo la veía、eh, yendo a 20.000 pies,、eh, podía estar como unos 19.000, 18.000 pies, un poco por debajo de mí y delante. Es, yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se dio luego más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas. Que tenías la luz vista desde dos puntos de vista diferentes: una de los de abajo que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz te puede estar a, a 30 millas, a 50 millas, es muy grande. Muy,、eh, enseguida, p a s e Valencia. Y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Dice, no, los de abajo dicen que ya se ha ido delante de ti, <ríe> que la luz va delante de ti. Entonces el,、eh, saliendo íbamos como rumbo hacia Zaragoza, Perú, en esa dirección yo venía del mar, y, y entonces el, le pedí permiso al control para、eh, ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces、pues、aceleré aproximadamente a 1,5, 1,6 de la velocidad del sonido.、Pues、me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor. Y, tal. y entonces el, ahí, instantáneamente, prácticamente, porque la luz había cambiaba de color, la luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca, justo cuando iba a llegar a, a, a Valencia. En lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de, de ese objeto, que lo veían los de abajo en la vertical, y que yo lo veía a delante y por la distancia a la que yo estaba de Valencia,、eh, entonces me empezaba、eh, en la radio, me empezó a entrar eh, una, eh, una señal como si fuese una sirena, que es una señal que nosotros、mm, identificamos casi como una señal de emergencia. e s un buu, buu, buu, es como una baliza de emergencia. Es una baliza de emergencia que, como llevas en la s radio s puestas a la escucha un canal de guardia, entonces、mmm, yo se lo comenté en el control y digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero el, al mismo tiempo que esta baliza de emergencia se metía en la radio,、eh, entonces el, el, en, en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos,、eh, me indicaba. Que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. El detector este que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces, porque eran unos temas secretos de estos, tenía para decirte si lo que te estaba iluminando era un misil de, o un radar de onda continua. Que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil, ¿entiendes? O uno de, de, de vigilancia que te va dando a ratos, u e n p a s a muchos años, y lo que te puedo decir, yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana, pero que desde luego eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación. De algún aparato que tecnológicamente ahora existiese, y han pasado pues 25 años. m r a yo nunca me he comido el coco de decir u una nave no era una nave, era una cosa. Pero luego、eh, han dicho muchas cosas de lo que podía ser eso. Pero luego、mmm, aquello parecía que tenía una cierta inteligencia, porque jugaba conmigo más de lo que yo podía. Ir en contra de, de esos dos dichos, el, y después decían: Bueno, a lo mejor un avión Steel o un avión de s t o s y tal. No, aquello se veía a la vista, y en cambio, la diferencia de lo de México no se veía ni en el radar ni en el infra. Ni en el infra. Sí, es que además se llegó a decir en, entonces, bueno, por allí debía de estar la Sexta Flota Americana, ¿no? Haciendo maniobras. Bueno, bueno ese, es, ese es un punto muy interesante、claro, en todo el que... debate, porque fíjate que Vicente Juan Ballesterolmos,、mm. eh, a los pocos días de hacerse público el, el informe, Vicente Juan b a l l e s t e r hay que decirlo, forma parte de lo que podríamos denominar la ufología escéptica.、Mm. Eh, bueno, yo creo que escépticos somos todos, en, en cualquier caso, yo prefiero llamarle. La ufología e s a u t o e s c é p t i c a porque de lo que se ha tratado, o al menos en su caso, es de negar taxativamente casi todos los informes sobre OVNIS. Y lo primero que adujo fue que la Sexta Flota Norteamericana había estado realizando una serie de maniobras en la zona. Y es cierto que lo estuvo haciendo la semana anterior, porque cualquier ciudadano español que se vaya a la biblioteca del General del Aire. Y revise el informe del caso, se dará cuenta que、eh, hay en su interior una, una carta del、eh, m a j o r es decir, del comandante en jefe de la Sexta Flota, diciendo. Que、eh, la latitud y longitud en la que se encontraba la Sexta Flota Norteamericana era, estaba ya bastante lejos de la zona de influencia de ese suceso. Y por lo tanto, quedan también por explicar las contramedidas que el、eh, propio piloto había escuchado a nivel、eh, radio, una serie de interferencias que a él le habían recordado precisamente las maniobras que él mismo había tenido oportunidad de protagonizar 15 días antes. Eh, por lo tanto, yo lo que sí que me quería, quisiera hacer una pregunta, está claro,、eh, yo no, tenía, no, no sabía que había sido la semana anterior, no sé por qué tenía el conocimiento como que se estaba realizando esos días, ¿no? de, del día 11 de, de, de noviembre. noviembre.、Eh, de las maniobras que, que estábamos hablando, de, de este aparato o de este objeto no identificado,、eh, realmente las maniobras descritas en este caso, no sé si, si en la época. Eh, había algún tipo de, de aparato que, que podría realizarlas. No, yo hasta ahí no, y quizás Albert, tú que estás un poco más puesto también en el tema de. Lo que no sé si no en aquella época、evitar. este tipo de maniobras las podía realizar un, un avión sin piloto, uno de estos. ¿Cómo los llaman? Drones. Bueno, es que los drones、eh, no existían. Por aquel entonces no existían unos drones,、eh, por, por así decirlos, con el nivel tecnológico de lo que conocemos hoy día.、Eh, existían bombas volantes, existían aviones guiados, pero no para volar、eh, en. En unas características de vuelo como las descritas,、eh, por supuesto, en la actualidad. ¿no? O sea que en el momento que ocurrió el caso no es conocido、eh, ningún aparato que realice ese tipo de maniobras. Bueno, a ver, yo tendría que decir algo. Vamos a aquí ya, pero claro, aquí ya entramos en, en bueno, quizás un poco de.、Eh, vamos a mezclar un poco de historia con, con, con especulación. Realmente lo, lo increíble de este caso, para mí, como profesional, Como piloto, es lo bien documentado que está y el hecho de que sean profesionales auténticos los que están viviendo la experiencia. Cualquiera que vea los archivos, que lea、eh, las transcripciones de, de control de, de tránsito aéreo o los audios que hay, se va a dar cuenta de que hay algo ahí que se está moviendo. Y luego que tengas a un Mirad F1. Persiguiendo durante una hora y pico a un objeto, evidentemente ese objeto no son la, la, los mecheros, estos de escombreras. ¿no? En ese año, hay que decirlo, si más o menos, claro, pero esto es literatura, eh, eh, por decirlo de la manera. De, de libre acceso, n o pero、mmm, en, esa, en esos años, en esa época,、eh, lo más seguro es que en un portaaviones o, o vamos, que en, que, que en todo lo que hubiese, esa sexta flota, por, lo que voy a decir lo voy a decir por lo que has comentado la sexta flota. La sexta flota estaba demasiado alejada para que cualquier contramedida electrónica que pudiese emplear interfiriese. Con, con el aparato, con el, con el F-1, con, con, con la navegación o la comunicación o, o, o el armamento del F-1, del, del interceptor, del avión de cámara. Y además,、eh, en aquella época, que se sepa, sí que había aviones que podían, bueno, pues que tenían autonomía y que podían、eh, volar a una velocidad muy alta y que además tenían una forma, por decirlo de una manera más o menos、eh, cónica. Uh, por ejemplo, el SR-71. Lo que pasa es que ese avión no se empleaba para perseguir aviones civiles y después darse pasadas por España. Entonces, lo que tiene este caso de increíble es que, fuese lo que fuese ese aparato, era algo que no era identificado, es algo que, es, que está visto Y objetivamente por gente profesional, cualificada y que además está todo guardado, O sea, es decir, está todo、eh, en ficheros y está todo grabado. Y que、eh, el avión al final no se termina sabiendo lo que es y termina desapareciendo, a pesar de que hay un piloto dando vueltas por España persiguiendo un cacharro. Lo que es sorprendente, que luego podemos seguir hablando de, de cosas técnicas,、eh, lo que es sorprendente es, por ejemplo,、eh, el hecho: hombre, cada, los militares, evidentemente. Eh, tienen que seguir unos procedimientos. Pero lo que es sorprendente es que ante, ante un objeto que está siguiendo, por ejemplo, a un, a un,、eh, a un avión español, cuando éste pide ¿no? desviarse a Valencia, pues en Valencia, por ejemplo, teníamos una base、eh, aérea, la de Manises, que tenía Mirad 3. ¿sí? O sea, que podían haber despegado inmediatamente de esa base algún avión. Se decide, me imagino que por procedimientos, que salga el F-1 de los llanos. Y lo que luego es impresionante es que ante una hora. Y pico de persecución de un avión, los documentos, es decir, la propia autoridad militar, decida d a r l o s documentos a un señor. Y esta era una pregunta que yo tenía para. Para y u s e p Lo que es increíble es la manera o la forma en la que se desclasifican estos, este, este, este evento, ¿no? O estos hechos.、Y、a mí me sorprende que, claro, si aquí están las conversaciones transcritas, están las cintas de audio, están las. Las, las, eh, no, el, eh, los testigos, etcétera, ¿cómo se pueden dar unas explicaciones tan absolutamente burdas? Perdona que te diga, pero como profesional y como piloto, no me creo ¿vale? que un piloto, una tripulación de un supercarabel a 28 mil pies, empiece a hacer piruetas en el aire porque está viendo、eh, los mecheros de escombreras. No me creo que un piloto de F1, que ahora es coronel, Se tira una hora y cuarto persiguiendo un cacharro que resulta ser Venus. Porque lo primero que haces es que coges a esa tripulación del carabel y los llevas a un psicotécnico. Y de ahí no vuelven a volar. Y después coges al militar y lo primero que haces es que le metes un psicotécnico, le metes un, una batería de test que no veas para ver si es que se ha tomado algo. Y luego, vamos, no creo que vuelva a volar. Entonces, la explicación. Esto es lo que a mí me ha dejado sorprendido. Uno, la cantidad de datos que hay. Sobre este evento, sobre este incidente, y dos, lo burdo. De la explicación que además encima se lleva un premio. ¿Tú me puedes contar eso un poquito? Porque es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, vamos a ver. La explicación para el ejército del aire, la que, la que redacta en noviembre del 79 el capitán Miguel Moreno Álvarez, dice textualmente: Si se considera que todas las observaciones corresponden al mismo fenómeno aéreo, se plantea la necesidad de considerar la hipótesis de que efectivamente una nave de procedencia desconocida, impulsada por una energía también desconocida, Fue la causante. Entonces, ¿cómo llegamos a lo de las、eh, historias de escombreras y Venus y todo esto? Bueno, en realidad, desde el mismo día、eh, 11 de noviembre, un valenciano、eh, que se llama Fernández Pérez,、eh, muy aficionado a la astronomía,、eh, asegura tener una explicación para todo ello. Como aquel día había una inversión térmica. Eh, extraordinaria, eh, las luces se podían propagar, el brillo de las estrellas se podían propagar a grandes distancias y la de los mecheros de escombreras también. Y en ese caso, él、eh, empieza sobre un mapa. Y sin tener ninguna formación aérea, quiero señalarlo en ese sentido, empieza a haber correlaciones. Pues, hombre, si este estaba mirando para el sur y había tal propagación, ¿qué brillo podía haber? Pues ala, escondreras. Y si este ha estado volando en esta dirección y aquí, pues él, con la ayuda de un, de un mapa estelar, iba estableciendo correlaciones. Y, y se le da un premio. Se le da un premio, efectivamente, el, el Ricardo Caruncho de, de Ufología Escéptica. Porque así logra explicar todas y cada una de las maniobras、eh, de, de, de los aviones con respecto a esos, a esos brillos del firmamento. Pero, y, y bueno, quiero utilizarte a ti porque has dicho que eras escéptico y eres piloto. Es decir, a cualquier piloto que le digan que es capaz de confundir Venus con un objeto, vamos, aunque sea una avioneta, me da igual que sea un ovni, que sea una avioneta. Es una soplapollez eh, eh, brutal porque tienen primero la preparación, después pueden hacer cualquier maniobra para ver si efectivamente se trata de, una, de un objeto fijo o, o, o se trata de un objeto en movimiento.、Eh, es decir, la, la tesis cae por su propio peso. Yo lo que no entiendo es cómo、eh, los militares que establecieron una línea de colaboración con esta. Ufología escéptica, porque ellos recibían antes que nadie los, los、eh, informes que se iban a desclasificar, se les、eh, enmendaba la plana. Eh, haciendo añadidos con posibles explicaciones, como si el público tuviera necesidad de que le reinterpretaran años después aquello que habían visto testigos directos en el momento de los, de los hechos, a mí todo esto me llama muchísimo la atención. Y lo, lo que consigue, por mi parte, es dar credibilidad a, que, a aquellos que、mm, han denunciado、mm, manipulación o conspiración para,、eh, bueno, en el fondo. Tranquilizar a la población, ¿no? para decir, bueno, es que esto que e s está controlado porque sabemos que esto es así, pero para mí es una prueba más de que el, el, la grandeza del fenómeno OVNI, sea cual sea su procedencia, porque yo no lo sé, no le he visto la matrícula a ninguno, es que es, es absolutamente incontrolable, que no sabemos ante qué estamos o frente a lo que nos estamos enfrentando. Oye, j o s e、eh, f una pregunta. ¿Es cierto que el general Bastida、eh, pone de excusa? Que el informe de Fernando Cámara no fue desclasificado porque no estaba dentro de la caja que él recibió?、Eh, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque me he quedado así d n t r a Ángel Bastida. Que sí, también Ángel Vasco. Ya, ya, ya está fallecido, fue responsable del mando operativo aéreo durante <coughs> la primera fase de la desclasificación.、Sí. Y ahora no sabría decirte si él estuvo o no estuvo implicado ya en la, en la desclasificación del incidente de Manises, que forma parte、eh, de, de los últimos、eh, informes desclasificados. Y yo creo que por entonces ya era el general Chamorro Chapinal el, el responsable del, del proceso. Pero en cualquier caso, me decías si él había incluido el qué. Eh, Ángel Bastida fue el que comenzó la desclasificación, no、sí. la concluyó, pero la comenzó, y que en el caso de,、eh, de l informe de Fernando Cámara. Sí. El general Aguida、ah, sí, sí, dice sí, sí, que, no,、sí. que no fue desclasificado porque no lo tenía dentro de la caja que él recibió. Es, es, es, es que e s una serie de、sí, sí, sí, cosas de, es que, de, de, de que nos tratan、claro. un poquito ya de. de no sé hay, de... Hay, que, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es la grabación、eh, que todos hemos escuchado y que es la grabación del, del digamos, el control civil,、sí. um, que en este caso se la debemos todos a un controlador de, de Barcelona que se llama Pedro Luis Abello. Quien tuvo el coraje de coger、Valiente. las cintas,、eh, grabarlas en un formato de cassette normal y además ir indicando horas、eh, y, y a qué correspondía cada comunicación y la mandó a la radio, así, así de simple. l e ¿vale? v a Y gracias a eso,、eh, bueno, yo pude sacar una copia y gracias a eso después la distribuí por todos los canales de información posibles, ¿vale? Eh, esa es una grabación, pero,、uh -huh. y, y que luego hemos podido saber muchos años después que era 100% real en la medida en la que se correspondía con la transcripción que sí figura en el informe oficial. ¿vale? Minuto a minuto、eh, está esa, esa grabación que todos conocemos.、Sí. Ahora bien, ¿qué pasa con las conversaciones entre Fernando Cámara、Exacto. y el, el, el radar militar?、Uh -huh. Pues no están. Y la excusa que figura en el informe, bueno, que no figura en el informe, pero que se dijo en el momento, es que no estaban, que estaban desaparecidas, que no estaban en la, en la caja. Como tampoco están los negativos, como tampoco están un montón de información que presuntamente debería de estar ahí y que en, en un acto de, de transparencia deberían de haber liberado al público. ¿Por qué? Pues, pues no lo sé, porque tampoco es que se hable nada extraordinario. Al menos yo he tenido oportunidad de hablar con Fernando Cámara en varias ocasiones y, y, y lo cuenta con, con, con, con diáfana transparencia y, por lo tanto, no, no creo que afecte a la seguridad nacional、eh, ninguno de los datos que proporciona a Eh, en, en, su, en su línea de tiempo、eh, y su trayecto de persecución、eh, detrás de ese no identificado. Por lo tanto, bueno,、pues、para los conspiranoicos, seguramente dirán que, que, bueno, que no siguen escondiendo información. Bueno, yo, yo a mí me gustaría decir una cosa, ¿eh? Para la próxima vez, y si este programa lo escucha el Ejército del Aire, por favor que me llamen a mí para dar una excusa y que me paguen muy bien, ¿eh? Porque yo voy a dar una excusa muchísimo mejor que la que se ha dado, porque esto de un premio. Ah, y me van a perdonar, ¿eh? a una asociación, organización, como tú quieras que sea, para mí realmente, sin ningún tipo de, de, de, de preparación y de formación a nivel aeronáutico, etc. Y,、eh, en fin, eh, eh, si crees en los ovnis、eh, o, o investigas los ovnis, lo que no puede ser es escéptico. Tendrás que, ser una persona, tendrás que ser una persona curiosa que quiera indagar y rigurosa, pero no escéptico ni friki. Y realmente, yo creo que ese premio es un premio a. Y aquí ya me estoy yo. Esto es mi, mi, mi opinión. ¿eh? Esto ya es después de ver esto porque me ha dejado un poco descolocado. Esto es un premio a la inventiva. ¿eh? Este señor debería dedicarse a escribir novelas porque está, está muy bien, muy bien, muy bien. O sea, está muy bien uh, uh, todo puesto, pero es que no tiene ni una base lógica. Cuando sabes perfectamente,、eh, cuando vuelas, el que, el que, bueno, pues eso, el que tú ves dos luces rojas y no varías la altitud tres mil pies, ni vuelves a bajar otra vez cuatro、eh, mil, ni varías el rumbo, ni empiezas a decir que está a media milla, aunque las distancias, como hemos dicho, son, son relativas porque en el aire es un poco complicado decirlas, ni, ni, bueno, ni te montas el cacao de desviar un vuelo entero comercial a un aeropuerto、eh, en Valencia. Y luego, evidentemente, hay una cosa que me ha sorprendido mucho de la. De la, de la transcripción de los controladores. Y es que el controlador de Valencia está mirando con los prismáticos porque está viendo la aproximación que hay a Manises y、eh, el avión se está aproximando a, primero hacia el BOR, a lo que llaman la baliza de Manises, de, de Valencia. Y, y、eh, él dice que está en el radial 125 a unas 30 millas aproximadamente, es decir, o, o 20 millas. O sea que en todo momento están viendo por dónde saben por dónde se va a aproximar el avión, el comercial. El TAE, y eh, eh, en todo momento、eh, están viendo, porque además lo dice el de la torre de control, que tiene unas luces detrás. Entonces,、eh, es curioso porque las luces que ve parece que、mmm, no sé si son las del avión o otras que tiene detrás, y entonces decide subir la intensidad de la pista para.、Eh, Bueno, para facilitar la aproximación del avión. ¿no? Entonces, es curiosísimo cómo、eh, que tienes gente que, ¿no? es, tienes gente que está siguiendo los procedimientos normales, de, de, bueno,、pues、que, que supuestamente son normales, y luego a esto se le da una explicación tan burda. En fin, ya te digo, yo soy muy escéptico, nunca he creído en los ovnis, pero desde luego、eh, este caso en particular me ha dejado bastante、eh, descolocado, muy descolocado. Por lo bien documentado que está, lo fácil que se ve que es algo que no es identificado, que vuela, evidentemente, y que además、eh, maniobra y tiene una, un nivel en principio técnico ¿no? superior al que conoceríamos en España, todo hay que decirlo, en aquella época, y que no fue identificado y que entró y salió de nuestro espacio aéreo cuando le dio la gana y cómo le dio la gana, vamos, ni más bueno, ni menos. Al, al hilo de esto. Uh, ya se ha hablado un poco de soslayo de todo el tema este de la desclasificación que tuvo lugar, si no recuerdo mal, hacia el año 92 de los papeles del Ejército del Aire al respecto de toda esta temática. Creo que podría ser de interés que Josep nos explicara cómo, cómo fue todo ese tema y cuál fue la implicación de, de investigadores civiles previamente a hacer públicos los, los informes. Sí,、eh, es verdad que después de muchos años de solicitarlo, digamos, el Ejército del Aire tuvo a bien de bajar el nivel de clasificación de los informes relativos a los OVNIs. Ese proceso se inició en 1992 y ha llevado consigo o ha, o ha dado como resultante cerca de 2.200 páginas. Eh, con información relativa a los objetos no identificados. Vuelvo a decir que ni, un solo, ni uno solo de los、eh, informes. Pronuncia la palabra、eh, extraterrestre u ovni. O bueno, para ser exactos, hay uno en el que sí, que yo creo que se desclasificó por ...por、uh, error y que es una instrucción general, que es la 45, que es instrucciones en el caso de recuperar un objeto no identificado. Pero bueno, se les fue un poco la, la pinza ahí a los militares o, o se desclasificó lo que no se tenía que haber desclasificado. Pero dicho lo cual. Es verdad que desde el principio planeó la sombra de la manipulación en ese proceso de desclasificación, habida cuenta de que habían dos intereses partidistas, y lo digo así、eh, claramente, detrás de, de todo ese proceso. Una, una lucha de, de titanes entre lo que podríamos denominar la ufología crédula y la ufología pseudoescéptica. La crédula o creyente, capitana, capitaneada o liderada por Juan José Benítez, y la sed, escéptica o pseudo escéptica por、eh, el CEI, el Centro de Estudios Interplanetarios, y de forma más concreta, Vicente Juan b a l l e j o Perdona, Giuseppe, r d o n a que te corte. ¿Puedes volverme a dar ese nombre, por favor? ¿Cómo es ¿CEI c ó m o es qué es eso? Centro de Estudios Interplanetarios, con sede en Barcelona y que es,、eh, en definitiva, quien otorgó el, el famoso premio al que hacíamos antes. ¿Puedo? p u e d o Y con este nombre no estás de cachondeo. Centro de Estudios Interplanetarios. Bueno, es que es, verás, también tiene su, tiene su sentido.、Eh, el Centro de Estudios Interplanetarios se funda en 1958. Ajá. Y es. Por así decirlo, la institución más eh, antigua eh, de estudio sobre s los ovnis. Allí estaban entre sus socios、eh, fundadores pues Antonio Rivera, Eduardo Vuelta, Marius l e j e t Casas u g u e t Pedro de Redón, en fin, los que han sido el bastión, por así decirlo, de la ofología cuando. Eh, no, se, no se hablaba de otra cosa que los OVNI s equivalían a naves extraterrestres, pero con el paso de los años, esta, esta institución lo único que ha conservado de interplanetario es el nombre, porque、eh, se, ha, se ha transformado en una asociación escéptica. Yo creo que para bien, hay, hay buenos y, y, y investigadores y preparados de, con un tono escéptico que yo creo que es bueno、eh, que reine dentro de, de todos estos temas. Pero、eh, luego tiene su ala dura,、eh, fundamentalmente representada por Vicente Juan Ballesterolmos,、eh, Fernández Pérez,、eh, Plana Cribillén y algunos otros, que、eh, les ha tocado terciar、eh, mucho con los militares y、eh, siempre han querido hacer valer su seriedad académica, sus contactos internacionales y demás. Para poder hacerse con la información、eh, oficial antes que, que nadie. Y especialmente antes que Juan José Benítez, que ya en 1974 había publicado、eh, un libro con, uh, con uh, algunos uh, informes oficiales, un libro que se llama precisamente Omnis Documentos Oficiales del Gobierno Español, publicado en Plaza y Janés, y que hab le había reportado unos pingües beneficios. Entonces, Juan José Benítez, en su, en su momento, Eh, cuando supo que el nivel de desclasificación por un tema de años.、Eh... Iba a bajar y que ya iban a dejar de ser materia reservada, es decir, el equivalente a los delitos de terrorismo, para pasar a ser exclusivamente confidencial, pues era un buen momento seguir un poco la estela también de otros países y proponer la desclasificación de esos informes. Y entre el uno y el otro estaban haciendo sus maniobras, vamos a decirlas, entre bambalinas, para ver quién conseguía antes la información y adjudicarse el mérito de ser. El, el artífice、eh, de, de conseguir esos, esos、eh, documentos oficiales. Y es así como、eh, Vicente Juan Ballester consigue、eh, un contrato no remunerado, pero sí, eh, bueno, eh, digamos, no laboral, pero tampoco remunerado, pero sí de colaboración con el ejército,、eh, que finalmente no se llegará nunca a firmar, pero que prueba. Que、eh, estaba teniendo contactos al más alto nivel para que esa información llegara a sus manos antes que nadie. te puedo testimoniar yo directamente que así fue, porque en, en, en base a amistad,、eh, él me pasaba muchas veces. Yo entonces ocupaba la responsabilidad de la sección de OVNIS en la revista Más Allá de la Ciencia, y antes de que fueran a la biblioteca del Ejército del Aire, yo ya tenía. Muchos meses algunos informes en la mesa de mi despacho, pues para ir preparando las informaciones que después、eh, todos publicaríamos. Es decir, que él no solamente tenía acceso a los informes con anterioridad, sino que era responsable de reevaluar o de dar una nota informativa actualizada que el ejército después incluía dentro de esos informes. Con lo cual. Cuando Juan José Benítez、eh, se entera de estas maniobras,、eh, da lugar a un libro que es materia reservada en el que denuncia precisamente toda esa eh, manipulación eh, que el Ejército y estos、eh, ufólogos escépticos llevarían a cabo a lo largo de todo el proceso. Pero、eh, aquí hay dos preguntas. ¿Qué interés tiene el Ejército de ofrecer los informes con una digamos, explicación adjunta? ¿Y qué interés tiene Ballesterolmos en dar esa explicación al ejército?、Eh, la, la primera es, es fácil de responder.、No、te, el ejército no tiene ninguna. Quería actuar realmente de, de buena fe. Y se dejaron asesorar por quienes entendían eran los ufólogos、eh, más representativos, ¿no? claro. en base a la documentación que ellos habían、eh, podido tener. Pero se dan cuenta del error en la medida en la que salta el escándalo y、eh, es prácticamente a tres cuartos del proceso de desclasificación que, viendo la escandalera que se ha montado, deciden、eh, rescindir esa, esa colaboración y eliminar las páginas. De、eh, recalificación de los casos o de actualización de los casos. Y en el caso de Vicente Juan Ballester,、eh, pues en el fondo él eh, persigue eh, ver confirmadas sus teorías, como, cualquier, como cualquiera. Eh, como cualquier investigador que no le gusta、eh, caer en ningún error, y, y, y lo que pretendía es que, que las versiones oficiales coincidieran con las tesis que ya ha mantenido en muchos de sus libros previamente, por,、pues、para, para decir: m i r e es que yo no estaba equivocado, ¿eh? ahora hasta el ejército dice que es lo que yo decía en el año de la c a t a p u n ¿no? t a Bien, bien. Y, y me gustaría hacer una pregunta también a mi toa, si es que. Perdóname,、sí. hay quienes han, han llevado esto a la paranoia extrema, no es mi caso, en el que se dice que Vicente Juan Ballester estaba obrando en base a intereses、eh, más ocultos, bueno, que、bueno. si era un infiltrado de las fuerzas oscuras y bla, bla, bla. Yo no creo que sea así, a pesar de que es verdad, y esto tampoco es muy. No se ha dicho públicamente muchas veces,、eh, existen algunas lagunas curiosas que relacionan. El proceso de desclasificación con los Estados Unidos y concretamente con los intereses de los Estados Unidos. En España, en el año 68, cuando se decide、Ajá. clasificar todo esto, lo único que está haciendo es obedecer a una directiva internacional que propone, en este caso, Estados Unidos,、eh, y todos esos informes que reúne el ejército español van a parar. A una oficina、eh, que está en la, en la base de Torrejón de Ardoz,、eh, capitaneada por el capitán Fox, y, y, y que es este quien evalúa una serie de informes que manda después a los Estados Unidos. Y además, eso que estás comentando tú, j o s e f yo creo recordar que,、eh, que el. El coronel Juan Ignacio Lorenzo Torres, que tuvo un、sí. avistamiento también en el año 68, sí que lo declara públicamente, ¿no?、Eh, sí, un, un hombre, otro episodio también muy sí, bien documentado. Sí, sí. Eh, eh, en este caso, todavía es más bizarro, más surrealista, habida cuenta de que、eh, cuando él. El militar que le entrega las trazas del seguimiento radar y las conversaciones en el que él establece una especie de código con las luces de aproximación de, de su avión. En base a destellos, y el o v n i le está destelleando, como dando contestación a, a cada una de las preguntas que él formula,、eh, pues, pues resulta que todo eso desaparece del informe. Y, y en este caso,、eh, y, y esto me lo recordaba hace muy poco en una grabación que hacíamos para televisión y que espero vea la luz próximamente,、eh, él me contaba que, que cuando vienen los militares a. a A retirarle la documentación que el comandante Aleu le había puesto irresponsablemente en sus sí, manos, sí. él se pensaba que venían a por una tele telefunken y se había traído de extraperlo <risa> de, de, de, de Alemania、traperlo. en un vuelo.、Y、entonces dice, joder, pero macho, que no ayuda para tanto, para la tele. Y Dame los papeles que tienes guardados, que eso es lo que, lo que nos interesa. ¿no? Es decir, que, hombre, hay anécdotas y hay circunstancias、eh, que sí, que acompañan a muchos de estos. Episodios y que son anecdóticas y muy divertidas, y que nos hacen pensar que efectivamente、eh, hay, hay algún. o, o joder, o, o en este mismo caso, Manises,、eh, no hemos hablado prácticamente de ello, pero、eh, digamos al inicio de la experiencia. Eh, un contactado mallorquín, que es、eh, Pet Climén, está h a c i en d o el s t á en e cine、eh, desobedeciendo lo que un contactado le ha dicho. De, Oye, tienes que ir a ver o v n i s a la Calofra, que es, es un, el nombre de una montaña que está situada en, en Soller. Y el hombre, cuando va de camino, ve que están echando la peli que él quería en el cine y en lugar de, verse, de ir a su encuentro con los extraterrestres, se mete en el cine. ¿no? Y, gracias, y gracias a eso. Cuando él sale, coincide con el, la hora de inicio de la aventura del TAE, lleva la cámara en, encima y le hace tres fotografías al objeto no identificado que está saliendo, se ve saliendo del, del mar, en lo que los escépticos dicen que es la, la salida del sol y que él falseó las horas. ¿eh? Eh, bueno, pues es curioso porque los periodistas de mallorquines publican, no sé si al día siguiente o dos días más tarde, Las, las imágenes de, de Pep, digamos relacionándolas con el episodio del TAE, y es en ese momento cuando aparecen unos militares que a punta de metralleta、eh, se van al bar m e m p h i s donde él estaba, para requisarle el negativo fotográfico.、Eh, es curioso porque un periodista. Del, del, del, de Baleares hace una serie de fotografías que han llegado recientemente a mi, a mi poder ¿Sí? y en las que se puede ver al militar、eh, al mando que hemos logrado identificar y he logrado hablar con él. Y es el señor Cristóbal Sverd el responsable, y estoy dando por primera vez el nombre públicamente, el responsable de esa. De esa Requisición. Bueno, pues en el informe se dice que no ha firmado ningún Albarán y que no tienen constancia porque no figura en la caja ningún negativo fotográfico. Y para más, para más INRI, en la página 111 tienes la fotografía del OMI ahí、eh, metida del informe. ¿no? Dices, bueno, vamos a ver, no tienes negativo y has hecho un positivo para desclasificarlo. Pero bueno, esto no, no se sostiene. ¿no? Y segunda cuestión:、uh, cuando los militares se llevan ya los negativos, Viene un coche, una limusine negra con matrícula francesa, lunas tintadas, baja, y un hombre con acento francés le dice que quiere comprarle los negativos fotográficos. Y, el, y, el, y Climent, que es un hombre de muy buena fe, le dice: Yo se los vendería, pero vea que los militares me los acaban de quitar. Esto es el misterio. Que s a b e que la limusina no eran los hombres de negro, sino que eran、eh, miembros del GEPAN. Que es、eh, un grupo de estudio of ni oficial del gobierno francés, que es uno de los pocos que sobrevive todavía hoy a la crisis y que sigue en activo,、eh, y que a través de la embajada habían、eh, establecido que fueran a comprar ese material porque era importante para sus estudios. Y, y bueno, todo esto figura en el informe oficial, no es que me lo estoy inventando, simplemente.、Eh, Eh, son las anécdotas que muchas veces pasan inadvertidas y que dan un toque muy humano a una aventura como esta. ¿El, el JEPAN, este, son los del informe Cometa? Bueno, están detrás del informe Cometa, es uno de ellos, sí, efectivamente. El, el,、eh, estos estaban ubicados en, en las Landas, en, en Toulouse, en el, en,、eh, desde donde se hacen los、eh, ensayos, precisamente, aeroespaciales europeos, y hay una pequeña oficina. Eh, con Jacques, Jacques Velasco, que es el responsable del, del j e p a n que es el grupo、eh, experto de investigación de fenómenos aéreos inexplicables. Ellos prefieren y... esta denominación a lo de objeto no identificado. Of the sun in the air, but all the choirs in my head say, No.、Oh. But I need one more touch, another taste of heavenly rush, and I believe, I believe it's so. And I need one more touch, another taste of divine rush. I believe, I believe it's so